un entrevistado que hace tiempo no recibimos acá en la radio, el profesor Andrés Freire, ¿cómo andás Andrés? ¿Cómo le va Ángeles? Muy buenos días, muy saludo a la, a la audiencia, en primer lugar con una queja a ver que el ah. evento este de la feijoada, yo justo tenía otra actividad antes Bueno, Fija, se me complica, pues la verdad me estoy quedando con ganas de comer las vamos a ver si Pero podemos podés... pasar a retirar Exacto. una porción. Exacto, viste que hay dos tickets diferentes, sí, sí, uno sí, si te sí, sí. y otro si. Vamos y... a ver si hacemos un esfuerzo y pasamos temprano a levantar un par de porciones. Además esa feijoada está siempre sí. muy buena. Sí. ¿no? Igual no. yo estoy reclamando por los tacos del Pepe. Tacos, tacos del Pepe. Eso bueno. Quiero. De Pepe y Borges pedile. que son espectaculares. Si sí, no, si fueran de otro Pepe <ríe> no, estaba no, más no, complicado. No, no, no. Los tacos de Pepe. Bueno, hay que hacer, hay que hacer. Bueno, eh, Andrés Freire está invitado con el tema seguridad social, pero primero, aunque sea un minutito, hablar de la educación, del presupuesto, no, hablando de la rendición de cuentas. Me imagino, lo veo así con una cara que está contento, como que ahora sí. sí. Es una, <risa> y <le> digo, <risa> ver, Lo que podemos decir es que para el caso particular de los docentes, lo único que hay en el presupuesto básicamente es algo para inequidades salariales, y una recuperación salarial si se firma el convenio, que todo parece indicar que sí, que lo que va a lograr es que en el mejor y espectacular de los casos, terminar enero del 2025 con el mismo salario real de enero del 2019. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que hay un aumento espectacular en la tasa de explotación. ¿Por qué? Porque la economía nacional va a crecer por lo menos 9% en el quinquenio, posiblemente más pero los salarios van a quedar congelados. O sea que se está produciendo una brutal transferencia de ingresos de parte de la clase trabajadora a la clase dominante. Es así por vía salarial. Pero además, en el caso específico de los docentes, está aumentando lo que se llama el plusvalor absoluto. Por ejemplo, en el caso de los profesores de secundaria, con las reuniones de contraturno, lo que se está haciendo es extender la jornada laboral sin pago. Sí. por lo tanto eso es un aumento del plusvalor absoluto y se está dando un enorme aumento también en la producción de plusvalor relativo ¿por qué? porque si usted tiene 20 alumnos o tiene 35 hay una diferencia muy grande en el trabajo que usted se le exige también hay una diferencia muy grande en contra para los alumnos verdad pero de la perspectiva laboral podemos decir que el plusvalor relativo se está yendo a las nubes porque se está duplicando el trabajo en algunos casos Sin recibir más salario. O sea que ah. es una tasa de explotación que aumenta. O sea que podemos decir que en general el panorama es bastante nefasto. Por más que se quiera vender a veces. Lo que sí le vamos a reconocer <coughs> perdón, es que el gobierno cumple. Bueno, el gobierno prometió eso. Claro, pero, se sabía ah, que venía así. Sí. La alergia en estos momentos. No, me no genero. me digas que es el tema nuestro. Está está está acá de estamos todos en la estamos misma. Estamos todos en la misma, sí. Eh, Andrés, y. Dentro de lo que es la educación está el tema de la reforma curricular y todo lo otro que no tiene que ver es con presupuesto. Exactamente, están ligados también, íntimamente ¿no? porque Exacto. como el Codicen quiere hacer una reforma curricular, pero el Poder Ejecutivo no le libra recursos, lo que va haciendo es explotar lo máximo posible a los, sus trabajadores para conseguir los recursos pero cada grupo que no se abra es una posibilidad de tener unos pesitos más para alguno de esos planes que tienen en marcha, esa es la realidad en cuanto a la reforma, nosotros nos falta conocer muchas cosas todavía pero más o menos sabemos que son los mismos lineamientos de la década de los 90 en la misma dirección, que ya han sido rechazados por múltiples este por todas las instancias hemos visto desde a testimonio teniendo que retirarse abucheada prácticamente de la TD primaria que eso es salió cierto, por todos lados hasta los rechazos de la TD, sindicatos gremios, sesiones profesionales Este, pero bueno este nos faltaría un poco de tiempo más para ver las cosas en concreto pero filosóficamente tenemos además este es un discurso que se camufla porque a mí por ejemplo si tú me decís bueno hay que educar para el mundo del trabajo yo estoy totalmente de acuerdo ahora si me decís hay que educar para el mercado laboral estoy totalmente en contra a veces te lo venden por ejemplo como sinónimos y no lo son una cosa es la perspectiva totalmente figariana Del obrero, de la mano que piensa, en fin, que nosotros tuvimos en Figari un adelantado años luz a, a muchos planteos actuales, en verdad. Pero eso es una cosa, otra cosa y lo otro. Ahora, te iba, justamente, lo tengo acá, a Muncho, ¿no? Sí, que no es un educador, no es no. ni profesor, ni maestro. Ni... Un economista, Ni funcionario. Un economista que hace es apología constantemente. ¿Verdad? Hay muchos... En este momento está lanzado con es, este hay tema. Hay muchos que están lanzados. Hay otro que te decía... Bueno, el salario real, por ejemplo. Yo creo que fue mucho que dijo... El salario real tuvo un ajuste, pero no una caída espectacular. Ah, bueno. Está sí. bien. Capaz que para él mil pesos no son nada. Para mí mil pesos puede ser lo que tengo para comer de repente mm. en varios días. Entonces, es, viste ya tenemos la perspectiva de clase. Sí, sí que es algo que nos ubica ya a la Y en esto de la educación él dice, sí, que acá nos está preparando a la gente para trabajar, que hay que terminar con el mito de que hay que terminar el liceo, que no hay por qué terminar bueno, el liceo, que hay que borrar las barreras entre las materias. Sí, bueno, el señor, lo que yo te puedo decir es que vamos a ver qué puestos de trabajo se generan también con este modelo en marcha, pero, pero la discusión es, es nosotros lo hemos planteado muchas veces, esa discusión cuando Granchi, por ejemplo, lo planteó en los cuadernos sobre la cárcel, dijo la clase obrera necesita una escuela desinteresada, una escuela renacentista, y de hecho los colegios del Nunca adoptaron, por ejemplo, el Plan 96, nunca adoptaron esta, este tipo de políticas, porque preparan a su gente, a la, a la juventud, de la, de la burguesía, como cuadros dominantes en el futuro. Para eso es su preparación y por eso tienen una preparación integral, ¿verdad? Y nosotros no, o sea, se busca que no, ¿verdad? porque eso es algo para las capas subalternas y eso es un punto que desarrolló en este estando preso Branchi muy inteligentemente, ¿verdad? Lo desarrolló en esas cartas que le mandaba. Incluso que escribía para Delio, para su hijo, ¿verdad? Este Y es una de las cosas que dicen, el proletariado necesita una escuela desinteresada. Los trabajadores necesitamos una escuela desinteresada. Bueno, vamos a hacer la pausa para entrar ahí sí con seguridad social, sí, sí o que sí. me autoproclamo experto en seguridad social. Vos sos experto. Sí, porque, no estás en el CES, a ver, ¿no? Si hay una cantidad de, de economistas claro, y eso que, que son están totalmente alejados de las realidades materiales de la clase trabajadora, de los pensionistas, de los jubilados, de que tienen una jubilación de 15 mil pesos, una pensión por discapacidad de 13 mil pesos, y esos son expertos, bueno, yo también soy experto. Yo cobro jubilación, pero no es multa la jubilación, y, y salgo por ahí la gente me da algo. Siempre me rebusco, como me, me conocen, ¿vio? y dice que me vieron, que yo andaba con una bolsita y me y, y yo salí en la tele después, y la pues, y tabé en el diario también. Un saludo a La Valleja, allá a Minas, con, este, con el comienzo de esta canción. Eh, Andrés, seguridad social, eh, algo que a todos nos parece como nacimos y ya estaba, ya está asegurada, ¿no? Pero tiene una historia la seguridad asegurado, social en nuestro país. Asegurado no hay nada, tiene una historia en Uruguay y en el mundo que es una de las primeras luchas que dio el, gobierno, el movimiento de los trabajadores, que la dio por todos los métodos de lucha habido y por haber para lograr por ejemplo la existencia de la jubilación porque la norma era que la gente trabajaba hasta morirse o hasta que sus hijos lo pudieran mantener esa era la realidad claro nada los los padres tenemos por ejemplo textos escolares de la época bareliana donde se ponía como ejemplo el buen hijo el que mantenía a los padres ancianos porque la jubilación no existía no existía ningún tipo de protección social y la clase obrera fue lográndola y lo que fue logrando y por eso el tema de la extensión o no de la edad jubilatoria es un tema de principio no, es un tema en el cual no hay negociación posible, no hay sesión posible, no hay acuerdo posible. Es un tema de principio. ¿Por qué? Porque es un freno a la explotación capitalista, ¿verdad? Nosotros somos explotados a lo largo de nuestra vida hasta que llega un momento que tenemos la jubilación. Sí. Ahí se acaba nuestra generación de plusvalor. ¿Ah? ahora, si se extiende la edad jubilatoria lo que se extiende es la explotación capitalista eso es la sociedad que nosotros estamos hablando en otro tipo de sociedad bueno, si estuviéramos en una sociedad socialista sería distinto porque el trabajo de uno es para beneficiar al colectivo social claro. no es el caso de nuestra estructura social actual entonces nosotros este, tenemos esa realidad eso lo tenemos que dejar en claro en primer lugar la jubilación surge como un freno a la explotación capitalista ¿Ah? es así Entonces, André, si nosotros, no es el tema este, hoy, sí. pero lo dejamos para otra vez Esto de que hay herramientas que sirven según en manos de quienes estén Por supuesto Lo vamos a dejar para Entonces otro es una momento. definición que hizo el Che Guevara en un congreso sí. de arquitectura Donde dijo, para cambiar el arma, la técnica, hay que ponerla la, al servicio de la sociedad Y la sociedad, eso se logra destruyendo los factores de opresión En el discurso del año ses, este, 61 en el congreso de arquitectos ¿verdad? Muy bien Un discurso muy lindo de Che Guevara Eh, eh, Andrés, eh, ¿vos consideras que desde arranque <coughs> comenzó mal el, la seguridad social? ¿Se instaló mal? ¿Se formó mal? O, o... Bueno, hubo un proceso en el cual se fueron logrando sucesivas, un poco conquistas y un poco concesiones. O sea, son conquistas porque el movimiento de los trabajadores fue luchando y también porque determinados sectores de la clase alta dijeron bueno, vamos a largar algo por uh -huh, acá para claro. frenar la cosa. En nuestro país estuvo muy ligado, porque seguridad social es todo, no es uh -huh. solo la jubilación, ¿Sí? seguridad social son las pensiones por claro. discapacidad, las pensiones a la vejez, el seguro de paro... ...la licencia maternal... ...las licencias especiales... ...todo es seguridad social, ¿verdad? Y este, digamos que acá hubo un empuje... ...muy grande de ciertos sectores... ...que nosotros desarrollamos la semana pasada... ...en nuestra columna habitual... ...del diario La Juventud... ...que lograron imponer ciertas... ...ciertas modificaciones... ...en forma bastante temprana... ...Uruguay fue un país donde ya en 1904... ...se hace la primer caja jubilatoria... ...que es la de los empleados civiles... ...de ahí en más se van expandiendo... El, el sistema de protección social, teniendo como momentos más importantes el vallismo, el neo neovallismo también, este quizás el primer gobierno progresista también, y ya está. Bueno, ahora igual, por ejemplo, ha habido sí, en el presupuesto nacional con la con este, la modificación de las ayudas especiales que se incluyeron a todos los niños, eso también fue un avance en seguridad social, porque la realidad como sabemos es contradictoria y está regida por las leyes de la dialéctica por lo tanto no necesariamente todo va a ser dentro de, de la realidad, a veces muy negativa, a veces hay pequeños avances también Hay entre las cosas, vos decías en esa historia que se puede hacer obviamente de la seguridad social, de cómo fue que se fue dando en Uruguay concretamente como parte de ese movimiento ya mucho más internacional, eh, pero desde antes, desde los albores de nuestra historia, el concepto estaba previsto, ¿no? Sí. Hablábamos de Artigas sí, por diciendo supuesto. de las viudas, proteger por a las Por supuesto, viudas. en el reglamento horario ya está, la protección a las viudas, a las mujeres con hijos, en fin. O sea, siempre hay una concepción que tiene que ver otra vez con lo mismo. ¿no? Yo Algunos compañeros no están de acuerdo pero mi visión de Artigas es la de un jacobino sí. verdad. como tal está de acuerdo en la intervención del estado para corregir o atemperar eh, los excesos derivados de la propiedad privada sí. ¿la, de la gran propiedad privada. Exactamente, eh, desde hace ya muchos años están los ojos puestos de las grandes empresas multinacionales, de los grandes empresarios ...de los que tienen la plata... ...sobre la seguridad social... ...le tienen puestos los ojos... ...y van avanzando... ¿Cuánto pueden en cada etapa? van avanzando cuando pueden porque aparte este como yo te decía yo esto lo hemos desarrollado en otra de nuestras columnas yo tengo un profundo respeto por los funcionarios de mostrador del BPS con los cuales he tenido que tratar por sí. mucho tengo un profundo respeto porque la mayoría son buenas personas que se angustian cuando tienen que transmitir respuestas que muchas veces son terribles y que no responden a ellos mismos no claro. a, a su a lo que ellos pretenden o o, o les gustaría hacer o claro. si pudieran lo harían. Ahora también te puedo decir que no solamente se ha producido un proceso de hacia afuera, sino también que podemos decir que el propio BPS ha sido colonizado por intereses que son ajenos al bienestar nacional. ¿no? Sí. Porque cuando por ejemplo se han concretado políticas o leyes como la ley 18.651 que es la ley integral de protección a las personas discapacitadas, para el BPS esa ley no existe. Cuando se concreta está vigente. Está vigente, sí, pero no existe. Cuando se concreta, por ejemplo. Este, en una esto viene del año 86 cuando se vota el pase libre que también es seguridad social se vota el pase libre nacional para los discapacitados sí. y nunca se reglamenta y se reglamenta y el presidente de la calle se compromete a que lo va a reglamentar y hay una comisión ahora funcionando y lo primero que hace la comisión es tomar la misma perspectiva la perspectiva que es que el que viene a pedir una ayuda me quiere joder o quiere joder al Estado, o quiere tomar un beneficio que no le corresponde. Cuando en realidad no es la perspectiva correcta. La perspectiva correcta es si esa persona es un habitante o un ciudadano que tiene determinados claro. derechos y yo tengo que ver cómo claro. se lo facilito. Que pueda haber abuso, siempre hay bueno, abuso. Justamente, eso te iba a decir. Puede haber gente escuchando y dice, sí, pero mirá que la gente se avivó, mirá que ah. hay muchos que se aprovechan. Ahora, eso vos tenés formas de corregirlo. Pero ¿no? por supuesto, Sin pero además lo... no vamos a imaginar que va a haber un... Que, que, a ver, ¿qué va a haber? Cu Omibus llenos de personas en silla de rueda que van a ir al chue a buscar bagallo aprovechando el pase libre, es una cosa <risa> irreal claro, claro. muchos claro. de los discapacitados ni siquiera pueden salir de las casas pero los que pueden salir, ¿a dónde van a ir? además, Exacto. a ver, con pensiones de 13 mil pesos que se van a ir de vacaciones a las termas por favor, ¿eh? claro. son cosas, pero siempre es el mismo criterio de restrictivo de, de, de verdad de, del mendicante de, no y acá sí. hablamos de derechos Sí. Habla de también de cu qué papel le ves al Estado en estas cosas, ¿no? Sí. Digo, porque si uno lo mira, miras por ejemplo, el tema privatizaciones de las empresas públicas, sí. también muchas veces se pone como excusa que funcionaba mal, lo que pasa que los trabajadores hacen los vivos, lo que pasa que no arreglaban las cosas. Ahora, eso vos como Estado tenés la función de corregirlo, sí, no de por matarlo. Supuesto, por supuesto, bueno, si hay abusos, hay mecanismos previstos para, para limitarlos y eso es responsabilidad de quien debe hacerlo, ¿no? Exactamente. ¿Ah? En el proceso de... ...de ataque a la seguridad social... ...porque tenemos que llamarlo así... ...que hay un punto muy alto... ...que es el de la creación de las SAFAP... El, ...el abrirle las puertas a sí, las AFAP. ...y este no es un tema menor... ...porque sabes... Este, ...nosotros vamos a adelantar algo... ...de lo que hemos escrito para este sábado... ...y es ...va que a aparecer en la juventud... ...va a aparecer en la juventud... ...porque nosotros tenemos ahí un tema... ...que es el siguiente... ...ante esta ofensiva... ...de las fuerzas más conservadoras... ...por, por avanzar en contra de la seguridad social... ...hay dos caminos posibles... ...uno es el que insinúa el equipo de representación de los trabajadores y el PCNT y el sector de la parte del Frente Amplio que está en contra de estos cambios, que es encararlo a la defensiva. Bueno, defendamos lo que está. La otra posibilidad es encararlo a la ofensiva. Bueno, nosotros vamos a parar esta situación y además vamos por las AFAP. Sí. Vamos por el dinero de los trabajadores. Vamos por el dinero de los trabajadores para los trabajadores. ¿Ah? Y acá yo quiero aclarar que no estoy hablando del dinero de otros yo por mi trabajo estoy obligado y claro. tengo ahí una suma pero y hoy estoy en las generales de la ley. Y estoy dentro de un sistema en el cual todas están bajo la misma realidad. Porque después te dicen no, porque Capital AFA, porque Unión AFA, porque el, la República AFA, no todas tienen el mismo régimen jurídico. Sí. No ¿Ah? es que esta es la buena, la república. No, no hay la buena. buena, porque todas tienen el mismo régimen político. Claro. Y ahí hay que ir a ¿Y un cambio Y la plata para quién va. Y la plata va para quién. Y bueno, va para los gerentes, va para los accionistas, va para no queda en manos de los trabajadores, y acá se ha divulgado. Y este es un problema de, de larga data, ¿no? Porque además cuando vos, por lógica, ahorrás normal, lo normal es que tengas interés ¿verdad? El, el banco te cobra los gastos administrativos, pero acá estamos hablando de comisiones estamos hablando de ganancias estamos hablando de cálculos de, de expectativa de vida que no son reales no son reales yo ojalá todo el mundo pueda vivir hasta 120 años pero no es lo que va a pasar no creo no ¿Ah? 120 bueno, años ¿no? bueno pero más o menos se calculan eso 110, dicen, no porque usted 100. va a vivir 100 años va a vivir no, 90 años no, va a vivir no es lo y no es lo normal no es este pero además después esa es otra discusión bueno si por el progreso de la humanidad se ha logrado vivir más por qué tenemos que ser Exacto. explotados concomitantemente más tiempo porque no podemos los trabajadores apropiarnos de eso porque siempre tiene que ir a manos de los mismos ¿la? pero ese es un problema de fondo, muy grave muy grave, en el cual este, tenemos la oportunidad histórica de liquidarlo de, lo, de salvar lo que ya tenemos y recuperar todo el terreno perdido leemos mensajes antes sí. de la pausa buenos días, a no dormirse compañeros no más afap no más impuesto a las jubilaciones jubilación mínima empecemos lo más rápido posible a recoger firmas para un futuro plebiscito en el 2024, dice Lito. Cecilia manda un buenos días, saludo y agradecimiento al profesor Freire con su claridad y análisis real de la educación. Por favor, invítenlo otro día, porque necesitamos sus valiosos aportes. Y agradece, Cecilia, ya quedas entonces con el tema de educación para la sí. próxima. Juan Carlos Vecino manda un abrazo al entrevistado, a ese profesor, así con mayúsculas, es un placer escucharlo. Pone el profesor todo con, con mayúsculas. Y José Pedro manda un audio que escuchamos. Buen día. Habla José Pedro Ojeda. Los saludo a todos. Este, y este, un saludo al, al, al invitado que no lo conozco bien, este escuché que es Andrés nada más, pero solamente eso. Digo, este, de esto no se arrasa de ahora, ¿no? este Rodó, digo, no solamente luchó por, por los derechos de, es decir, de, de, de los hombres, de, la, de las mujeres, de los niños que trabajaban en las minas, niños de 10 años trabajaban en las minas acá. este Y no recibían prácticamente nada, un sueldo miserable, y siempre fue así. Pero yo le voy a hablar de lo que decía sobre, sobre el tema del indio, ¿no? que es impactante, digo pero yo lo perdí ahora, no, no recuerdo bien el fragmento, pero dice más o menos de esta manera porque hace muchos años que lo, es decir, lo he leído y a veces lo releo, pero, pero ahora hace tiempo que no lo releo. Este, me queda algo en la memoria, decía Rodó así de esta manera, sobre el páramo glacial, sobre la llanura calcinada, hay un lento y perenne holocausto que es la vida del indio, pastor o labrador Eh, de, de cualquier forma sufre es decir, la, la, la misma intemperie la, la, el mismo abandono es decir, la misma necesidad entonces dice este, eh, azotes si la simiente se malogra si el cóndor le arrebata la res eh, si, si la vaca amengua la leche este, esto es lo que dice Rodó este solamente esto dice puede esperar este eh, nada más que esto dice que muriendo de deudor monstruosidad horrenda el trabajo del hijo viene a suplir la deuda del padre yo les agradezco si pasan esto este y un saludo a Andrés no sé cómo es el nombre el apellido de gracias un abrazo para todos es Andrés Freire el profesor Qué pueblo instruido, ¿no? Qué, qué pueblo, pueblo instruido educado. y qué lindo y que traiga la memoria de Rodó con su famoso discurso en el Ateneo, donde una de las cosas que hizo es dejar en claro que la única aristocracia que existe en el mundo es la nuestra, la de la clase trabajadora. Seguimos conversando con el profesor Andrés Freire sobre seguridad social. Andrés, hay mont... la seguridad social para hablar, bueno, es amplio obviamente el tema, pero tenemos que ir buscándole más o menos un camino para seguir en esta conversación. Eh, hablábamos recién del tema de la AFAP. cómo se ha intentado eh, aplacar la, la digamos la, el tema de la AFAP en el sentido de que se ha querido convencer a la gente obviamente a través de los grandes medios de comunicación también de que sirve por ejemplo una determinada FAP, que es la tuya que es la del país como en este caso república FAP, que la FAP te cuida el dinero y eso ha llevado también en que los últimos las últimas semanas con esta reforma de la seguridad social Se ha también un poco puesto paños tibios en lo que es la reforma, en el sentido de que bueno no todo, por ejemplo, en, la, en el aumento de la edad de la jubilación, se va a aumentar por un lado, no todos cumplen la misma tarea, la SAFAP es importante, no se pueden drogar, se han escuchado voces del gobierno también y también de la oposición, que... de que no se puede drogar porque de alguna forma están ahí, que no se pueden tocar. El otro día recibíamos a, al contador Luis Fred hablando de la de lo que es el negocio, de la SAFAP en nuestro país. ¿No se pueden realmente tocar? ¿Qué hay detrás como para no poder tocar? ¿Qué poder hay real como para que no no se puedan drogar las afapas? Y como poder se puede, perfectamente se puede. Lo que pasa que la estrategia en este caso de ellos es apuntar al miedo. Mire, te van a sacar tus ahorros te van a sacar tu dinero eso ya se ha desarrollado bastante que esos dineros se van a transferir a un nuevo ente estatal que es el que va a encargarse de, de cuidarlos y protegerlos y ya está y punto con la misma tranquilidad que tenemos cuando tenemos nuestro ahorro en el banco República por ejemplo así que digo eso eso tiene solución fácil el tema quizás de fondo es que vivimos en un momento donde hay una ofensiva regresiva que se ve en todo en todos en todos los lados verdad eso lo, lo vemos en diferentes niveles que van en, en la misma dirección, ¿no? Donde la política aparte pasa por este momento por igualar para abajo, las peores condiciones posibles uh -huh. para todo el mundo. Entonces dicen, ah, los funcionarios públicos tienen licencia, vamos a igualarlo. Muy bien, ¿cuál sería la igualación? Bueno, vamos a pagarle a los privados también los primeros tres días. Ah, no, no, no, se lo vamos a sacar. También podría ser la igualación. Bueno, vamos claro. a pagarle el salario vacacional a los públicos que no tienen, que se lo sacó la dictadura, por ejemplo. Pero lo mismo pasa con la seguridad social. Eso es así realmente y lo vemos en muchas cosas. Ah, porque podríamos decir, bueno, está bien, que la gente tiene que trabajar un poco más. Perfecto. ¿Cómo hacemos? Bueno, le vamos a dar mejor jubilación a que se prorrogue. Se puede ser un camino. Uh -huh. Que de hecho funciona. Mira, yo soy profesor. Yo me podría jubilar a los 55 años, por ejemplo. Pero si me jubilo a los 60 años, tengo una jubilación que es 20% mayor, quizás. ¿Tá? Entonces eso es lo que sucede. Muchos profesores que se pueden jubilar a los 55 años se jubilan a los 60, 61, 62. A veces muchas veces es porque las jubilaciones son miserables y uno está en el final de la carrera y gana más y ya hay una pérdida claro. económica. A veces por elección también. Porque yo me mantengo en actividad, me tengo, pero te digo, ese es un camino, menos necesitar y la gente tiene que trabajar más, perfecto. Vamos a pagarle 20% más de jubilación por cada año que, que uh -huh. prorrogue la edad. Entonces, el que quiere se jubila a los 65, por ejemplo, está sí. bien, pero le pagamos un plus. Ah, no, acá el camino es el otro, el camino este hago trabajar más y además vas a cobrar menos. Porque además se cambia la forma de cálculo. Y además se nos vende como algo natural. Algo que no es. Yo he seguido, por ejemplo, la campaña electoral en Francia. toda lo que sería el progresismo, el centro uh -huh. izquierda lo que hay ahí en Francia, se une y dice jubilación a los 62 años. eso fue la plataforma de Melenchón en las elecciones legislativas sí. que le fue aceptable. no sí. Jubilación a los 62 en Francia. no a los 60. Y acá te dicen no a los 65 porque es joven. Ahora siempre entonces tomamos los ejemplos, los más conservadores, lo peor, lo más para atrás, para atrás, para atrás. Esto se da, va en todos los aspectos de la vida y se presenta como que es un hecho de la naturaleza, el cual no es así, porque además hay otra cuestión que Carneli la desarrolló muy bien. ¿Qué es? ¿Para qué vivimos nosotros? Él tiene un testito ahí que nosotros compartimos el sábado pasado que habla claro, de las pequeñeces de la vida, ¿no? Las pequeñas alegrías de la vida. Si la vida no puede ser solo trabajo, estudios. Uno tiene derecho a sentarse en una pizzería un sábado de noche con la familia y comerse una muzarela. Uh -huh. Uno tiene derecho a decir, bueno, está, me voy a leer un libro al parque. Eso que Carneli desarrolló muy bien, es una idea central, bueno no, ¿cómo es eso que tenemos que trabajar hasta el último momento de nuestra vida? ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que trabajar hasta el último momento de nuestra vida o de la vida más sana, más útil? Porque hay gente que, ¿verdad?, llega a los 65 años y está espléndido. Y uh -huh. hay otros que llegan con enfermedades muy graves o claro. ya con enfermedades, ya no es Ah, no, lo vamos a, a sacar hasta la última gota de jugo de limón y después sí. como uno exprime un limón hasta el final y después lo tiro. Ahora y uno está. uno piensa, eh, Andrés, siempre hablamos con los trabajadores acá de distintos rubros, eh, lo, los bajos salarios que existen en este país Eh, ¿Qué jubilación van a tener? Además de esta reforma, ¿qué, qué país nos espera entonces? Bueno, Es el mismo país que tenemos un poco peor Eso es lo que nos espera Porque además hay un cálculo Una de las cosas que no se dice Es como te decía que también hay un cálculo distinto En los promedios jubilatorios Porque normalmente cuando una persona desarrolla una carrera Los últimos años es donde gana, gana más uh -huh. Bueno, acá se diluye todo eso Y yo estaba haciendo memoria De cuándo, por ejemplo, para el caso específico de Los docentes, cuándo fue la última vez Que se votó una ley Que favorezca a los docentes, por ejemplo a ver si les digo a ustedes qué año fue. Ni idea. No, 1949. No, no, no. En no, no. 1949 se vota una iniciativa que es típicamente neoballista que establece unos aumentos diferenciales de sueldo a los 25, a los 28 y a los 32 años de servicio. ¿Verdad? Esa es una ley de. Mil no... ¿para, ¿Para qué era eso? Para elevar luego el promedio jubilatorio. Bueno, todo el efecto ese de esa elevación del promedio jubilatorio claro. después se diluye porque si ya no son los últimos cinco años o el promedio de los mejores, sino que son 15, después 20, después 30, ya está, es como que no existiera. Pero te digo, 1949, ahí se votó una ley en el Uruguay neoballista. Yo cada vez que, que, que repaso la historia me encuentro con que para la ciudad. La categorización que, decía Luis Valle, decía, que le decían a Luis Valle, la, la oposición herrerista, le decía comunismo, Chapaquín, se le decían ardones sí. para las ciudades es una categorización bárbara, ¿no? Una experiencia más avanzada que el progresismo. mira una ley de 1949 que estableció eso, ¿no? entre otras leyes que son de aquella época, ¿no? Andrés, eh, en el momento actual, ¿no? ¿En qué momento estamos pensando en que se creó un comité de expertos? Vos sos experto, ¿no te en soy seis, estás si estás no el Yo soy experto, si no me comité? citaron, voy a reclamar. Exactamente. Pero está el comité de expertos que trabajó durante un tiempo, mm. este, emitió documentos, eh, se los llamó a consultar, hicieron cosas por Zoom, hicieron una un diagnóstico, digamos, ¿no? pasaron rayas sí. el trabajo de ellos. Pero después el Poder Ejecutivo es el que tiene que transformar en ley, que es lo que quiere. Pero no le entran. Y entonces estamos en un momento en que dicen, bueno, no, nosotros solos no, dicen los blancos. Nosotros no vamos a pagar los costos políticos para que después venga el Frente Amplio a disfrutarla dentro de cinco años. El Frente Amplio dice, ah, no, pero ustedes son gobierno, son ustedes los que tienen que mover. Pero ninguno dice, no, hasta acá llegó y, y tranca, Y ninguno da el paso. ¿Por Pero, qué es eso? Por, es porque hay una paridad muy grande entre los dos bloques electorales y cualquier error de una parte, creo sí. que el día del plebiscito de la luz se le escapó a Manini que dijo, bueno, esto se define por unos miles de votos y el eh, que se equivoca primero pierde. Es así. Esa es la realidad, porque en realidad parte del progresismo está de acuerdo hemos visto declaraciones de Mujica y de Astori que están de acuerdo como también están de acuerdo con las licencias de los empleados públicos, también lo han sí. dicho por todos lados, pero están en una situación de empate en las orillas ¿verdad? y ellos así como el gobierno calcula sus votos, el progresismo calcula sus votos, ¿verdad? entonces en esa situación de empate en las orillas es posible que por ahora no salga una reforma, puede ser que salga puede ser que no, no, no lo claro, sabemos no, claro. no, yo no estoy en la mente de ellos de, ellos van a hacer sus cálculos porque además tampoco la situación eso que nos venden que es una situación de urgencia no hay ninguna situación de urgencia no la hay, no existe una situación de que está fundido el BPS y nada, no es, eso es, es, es falaz totalmente está, podría llegar a haber algún problema futuro pero ahora en esto son todos cómplices porque podemos decir que el astorismo fue clave en que se rebajara el aporte patronal a muchas empresas Está, por ejemplo, los estudios que se hicieron en aquella época daban que las empresas perfectamente podían aportar 10-11% sin fundirse y aportan 7,5%, por ejemplo. En el mantenimiento de exoneraciones patronales que no tienen ningún sentido, por ejemplo, toda la educación privada está exonerada de aportes patronales. Eso, a, eso es A muy cambio, fuerte. sí, es toda, porque aparte, de repente hay un colegio en un barrio, una cosa, vos decís, bueno, está, mirá, tiene 10 becados, o, claro. o el Estado le puede decir, bueno, yo te sonero y vos estás tantos becados, yo qué sé. No, no, pero a ver, el British tampoco paga, la escuela alemana tampoco eso paga. eso va contra la educación pública directa bueno, pero, también, pero, de la pero seguimos, social. sí, pero sí. seguimos aparte, seguimos, porque esto es largo, ¿no? Seguimos con lo que son todos los emprendimientos extranjeros que vienen acá y nos transforman prácticamente partiendo los barrios al medio, sí. entonces, también exoneraciones por acá, exoneraciones por allá, entonces en definitiva hay una transferencia regresiva constantemente de recursos y ahí si empezamos a sumar son cientos de millones de dólares, sí. con los cuales cualquier déficit que pueda asistir, este, porque además después hay otro tema, que es, este volviendo a lo que decía Carnegie, esta es una cuestión de justicia social en particular, si a mí me preguntás yo pienso que habría que gastar mucho más en seguridad social, que habría que claro gastar sí. el doble si este tipo está loco no, no está loco de hecho si empezamos a cumplir las normativas que existen y si empezamos a encarar los problemas de la seguridad social desde la perspectiva del ciudadano y no desde la perspectiva del mendicante ahí vamos a ver que realmente se necesita más ¿verdad? <risa> Bueno, nuevamente los mensajes antes de la pausa. Buen, buenos días, un gusto escuchar a Andrés, dice Martín de Canelón Chico. Néstor de La Paz, buen día compas. Abrazo al vecino. Está clarito con respecto a la seguridad social. Lo invitamos a que nos visite los domingos de mañana en la Feria de las Piedras, Valle de Ordoñez y Espínola. Lo vamos a invitar a alguna charla del Mondes. Y Toma manda la orden mando un abrazo. Está a la orden, dijo, ¿eh? Está a la orden, así sí. que pueden aprovechar. Y Humberto de Belvedere dice, Fidel y su predicción impresionante, Fidel Castro, 1992, la próxima guerra en Europa será entre Rusia y el fascismo, solo que el fascismo se llamará democracia. Bueno, con el profesor Andrés Ferreira, que está a la orden, dijo, para la gente de las piedras, no sé si para otros, Ah, o solo ahí. para las piedras estamos a la orden, al alcance de nuestras posibilidades en otro momento hemos ido a San Carlos que es un lugar muy lindo es me han bueno. tratado muy bien a mí me gusta Branzo mucho ahí. la olla de San Carlos también. a mí me gusta mucho la pasta de, de que hacían en San Carlos dices? es espectacular pero además teníamos cuando teníamos a José en Punta del Este sí. también en Maldonado, ahí al lado de Punta del Este también tenemos recuerdo de los Matambres a Cazuela de Matambres no, no. bueno, eh, Andrés Tendríamos que dedicar un poquito más de tiempo a la seguridad social y los discapacitados. El otro día nosotros sacamos a una, doctor a una persona que tiene un hijo sí, autista sí. y empezamos a hablar del tema, nos dábamos cuenta que tenemos que, que tener es un mucho tema, más conocimiento. Es ¿no? un tema muy delicado, verdad, que nosotros tenemos bastante conocimiento. verdad. Supongo, eh, en nuestro país, normalmente, primero podemos decir que el diagnóstico de tea es un diagnóstico más bien de tipo clínico. Silencia, es para los que no sepan trastorno, trastorno del espectro, del espectro autista. que es una condición que tiene además que es de por vida la persona y que tiene diferentes márgenes verdad, está desde el autista sí. que no habla por ejemplo, que no se comunica que está permanentemente en el mundo hasta lo que se llama, se llamaba antes Asperger que ahora les decimos autismo de alto funcionamiento ¿da? en donde la persona incluso aparentemente tú la ves y si dices es una persona normal Pero no lo es. Tiene afectada sobre todo el área social. ¿no? Entonces no entiende el sentido del humor. No entiende el doble sentido. Eh, interpreta las cosas literalmente. verdad Y además el autismo normalmente va con, con morbilidades Que pueden ser Ajá. de tipo motriz, de tipo ah, no, psiquiátrico. Sabías. sí Es raro que se presente solo. Puede tener este afectaciones en el ánimo, en la motricidad. En fin. Y existe se tiene que abordar desde una perspectiva integral. En nuestro país... Para los niños hay cierta protección social. O sea, un niño con un diagnóstico de trastorno del espectro autista, el BPS le da la pensión a, a la familia, ¿verdad? la persona que está a cargo, porque él es menor de edad, no puede cobrar ese claro. dinero, que son unos 13 mil pesos, con los cuales en la situación ideal lo que hace la familia es pagarle tratamientos complementarios, porque después a través de las ayudas especiales se recibe también este acceso a dos terapias Que puede ser un terapista ocupacional y un psicólogo, un maestro de apoyo, un psicólogo, un psicomotricista, un fonoaudiólogo, que se hacen a través de los centros especializados del BPS. Y esos 13 dependiendo mil. Dependiendo de cómo se expresa la enfermedad en la persona. Sí, la dependiendo. No sé si es una con condición. Condición. Dependiendo de los apoyos que necesiten, porque si bien todos necesitan apoyo, los apoyos son diferentes de, de acuerdo a la realidad de la persona, claro. ¿verdad? Acá estamos un poco atrasados en esto, estamos bastante atrasados, pero para los niños hay. Sí. La tragedia es cuando la persona cumple 18 años. ¿Por ¿qué pasa? Porque, qué pasa? Bueno, porque para el BPC se cura, podemos decir así. O sea, hasta los 18 años, una persona con trastorno de espectro autista se considera que tiene una discapacidad severa. Cuando cumple 18 años, con la misma situación de vida, la persona se vas a considerar que tiene una discapacidad común. Cuando es una discapacidad común... Pero lo que, no porque se los diga un médico... No, y no, no, son los criterios administrativos es del administrativo. DPS. Es un criterio administrativo. Esto acá tiene una, una gravedad muy grande, porque ¿qué pasa? Los 18 años no son los mismos 18 años de un joven TEA que de un, claro. de un muchacho TEA. Tampoco son los 18 años reales porque eso parte de una fantasía que alguien cumple 18 años, ya es independiente, claro. ingresa al mercado laboral, en fin, son todas fantasías. Eso está totalmente ajeno para cualquier muchacho, ¿verdad? Yo tengo montones de alumnos, 18, 19, 20 años, buscando trabajo, a ver si consiguen su primer trabajo. Pero acá hablamos de personas que tienen otras condiciones okay. donde tampoco el estado siempre ha estado omiso en cumplir las normativas de empleo que hay, ahora como te decía cuando se llega a los 18 años al ser luego catalogado como discapacidad común si tiene algún familiar que gane más de 30 mil pesos ya no le corresponde nada, 30 mil pesos nominal o sea que la persona lo único que conserva ahí es la cobertura por fonasa a través del aporte de un familiar que eso se, hace, se gestiona en el patronato del psicópata pero después este pierde las prestaciones, pierde el acceso a las terapias, pierde el acceso y pierde el acceso a ese dinero que como te decía, lo ideal es que se use para el tratamiento, Entonces, en fin, a veces las situaciones económicas son muy de o se les paga un gimnasio por claro. ejemplo, se acaba de actividad de deportiva, o se le pagan maestras más, más horas de maestra mm -hmm. particular, o un profesor particular de matemática, por decirte algo, ¿no? Pero hay gente que está a veces en situaciones económicas muy comprometidas y lo usa por ejemplo para la comida, ¿sí? claro. claro. ¿Ah? O sea que a los 18 años ahí se quiebre... Exacto, es mágico, es, es algo... Eso además es contrario a la ley 18.651, porque la ley 18.651 dice que en el caso de discapacidad no se le puede negar las prestaciones en base a la fortuna familiar. O sea que no había ni que considerar los ingresos. ¿tá? Pero esto es una política del BPS que, se que es este no es de este gobierno no. es de este gobierno pero es del anterior y del anterior y del claro, anterior claro. Ah, acá se impone una de las cosas que planteábamos a otros compañeros del mundo decía bueno acá hay que hay que marcar ciertas cosas bueno los baremos primero que nada cuáles son los baremos ah, cómo se evalúan los baremos hay que verlos si y eso es recordarnos que es el baremo es como se mide la discapacidad de una persona Entonces muchas veces te dicen fulano, mengano, me sí, está chopate, tiene problemas cardíacos, problemas musculares, no puede, pero el baremo le das 48%. Claro. Bueno, pero los baremos hay que tomarlo en cuenta de una perspectiva económica y social también, no solo sanitaria, sino en qué sociedad estamos, cuáles sí. son las posibilidades reales de empleo, cuáles son las posibilidades reales de inserción de esa persona. Eso es una de las cuestiones que hay que manejarlo. Y segundo, este tenemos que ver que hay condiciones que son para toda la vida. Una persona puede lograr muchas cosas, por supuesto, pero siempre va a tener ese plus en contra. Una dependencia. ¿Ah? Siempre siendo. va a tener, y eso hay que revisarlo también, sí. porque hoy en día te dicen dependiente, bueno, ¿qué es dependiente? Se viste solo, come solo, no es dependiente, bárbaro. Pero se viste solo, sí, pero capaz que precisa alguien que le lleve la ropa, le alcance, le diga, ponete esto, claro. ¿entendés? Se viste solo, sí, el pantalón se no pone solo, pero precisa otro que le avise, mirá, está sucio esto, aquello, se come solo, sí, pero cocina, sabe claro. cocinar, puede aprender a Hace cocinar. los mandados. Puede, exacto, quizás pueda, sí, pero sí. en definitiva también hay que empezar a pensar que esto no tiene por qué ser los 18 años, esto puede ser 21, 24. ¿Entendés? Entonces acá hay un cambio, esto se impone un cambio de criterio. Sí. Se impone un cambio de criterio que es parte de la recuperación del BPS para los trabajadores y para los discapacitados. Justamente, eh, pareciera que hubiera como un pensamiento mágico, no sé, de cómo vive una persona después de los 18 años, uh -huh. eh, que está dependiendo de un familiar, en general es un familiar que es el que lo asiste en todo, en todo, en todo. Y esto es y para darte empieza... a negarte 13 mil pesos. No estamos hablando que eso Nosotros son hemos tenido acá pesos. casos claro. a lo largo de los años de gente que tiene un hijo o un dependiente así, con estas condiciones. No digo del espectro autista, digo de otros problemas, problemas psiquiátricos. Que el, ¿Cuál es el temor que te traen acá? De que cuando pasen los años, y un día yo no voy a estar. ¿Y qué va a pasar? Lo que pasa que ahí este, lo que se puede hacer, pero son cosas caras, pero debería ser, por ejemplo, estas personas no tienen acceso a la vivienda. Los jubilados, los pensionistas sí tienen acceso a la vivienda por el BPS. Estas personas no tienen. Si claro. bien son beneficiarios del BPS, están excluidos. Pero tampoco la solución es darle una vivienda. La solución para estas personas es un régimen de vivienda asistida. Tal cual. Es decir, vivienda con una cooperativa social. No tienen por qué tener una persona todo el día, a las 24 horas, pero una cooperativa social, por ejemplo, que vaya y a acá está la comida, acá está claro. esto, te limpia un ratito. Es eso. Esa es la solución. cosas sociales. Exactamente. Pero eso es caro. Claro. Y no existe la voluntad política. Entonces, ¿en qué se transforma? Es como lo que conversábamos fuera de estudios sobre la eutanasia. Sí. verdad Bueno, yo sí, tengo sí. dos alternativas. Yo te doy el tratamiento que precisás o te digo, bueno, acá tenés la eutanasia. ¿verdad? Y esto sí. es exactamente lo mismo. Hay que tener mucho cuidado con, porque hay ciertos sectores sociales que han sido beneficiados por el progresismo, pero hay otros que no han contado. No contaron antes y no cuentan ahora sí. tampoco. Sí. ¿no? Eso es algo muy grave. Ay, a veces se, se disfrazan de políticas progresistas, políticas que en realidad lo que son son eugenésicas. ¿Qué quiere decir eugenésica? Es cuando hablamos de eugenesia hablamos de algo terrible, ¿no? Que es este lo que practicaron, por ejemplo, la dictadura nazi, ¿verdad? El exterminio de las personas diferentes. No estamos planteando que se busque eso, sí, sí. pero sí que, a ver, ¿cuáles son los caminos que se están trazando? Claro. ¿no? ¿No incluyen... En esta pero época se que, incluye, que se habla tanto, no, no. que hay un lenguaje... Se incluye de la boca la para afuera. Es como pasó, por ejemplo, con la con, con la ley de asistentes personales, ¿verdad? Donde se hizo la ley de asistentes personales, que es un gran avance, pero después se hizo un decreto reglamentario que va contra la ley 18.651 pues establece franjas y topes de ingresos. Y después este, llegamos a un momento donde... Mucha gente que supuestamente está incluida porque la ley lo dice, después cuando va a estudiar a la escuela le dice no, no puede venir porque no tiene asistente, tramite el asistente, tramite el asistente, dice no, no, no le toca asistente porque en realidad usted gana tanto o esto, aquello, no, otra vez vamos para atrás. Bueno, hay un oyente acá, Oscar de la Teja, que dice, buen día, ¿dónde podría obtener material para informarme sobre la evolución del deterioro de la seguridad social por malas políticas, para poder informar a mis compañeros que no los veo muy preocupados por la reforma y aceptan los argumentos esgrimidos por los políticos. Le sumo a esto que dice Oscar, una trabajadora, eh, una docente universitaria que nos decía que ella ve que a nivel de los docentes universitarios no hay interés por este tema tampoco. Y ella decía, como que eh, pensaran que no somos de la clase trabajadora nosotros también. Como que prescindimos de determinados temas. Ah, pasa que es un momento de, como decíamos, de mucho retroceso en sentido filosófico, en el sentido ideológico, ¿verdad? Fíjate que lo que estamos discutiendo ahora, en realidad, no, la discusión que nosotros tenemos que plantear es cómo más seguridad social, cómo más beneficios sociales. Sí. Eh, esa es la discusión que nosotros tenemos que plantear, ¿verdad? Yo le, le he preguntado en algún momento, a veces contesta, a veces no sabe el Dime por Twitter, eso nunca me lo contestó. Le digo, bueno, a ver, ¿qué plantea para, por ejemplo, para beneficio social para tales personas, para tales claro. No hay respuesta. O sea, todo es recorte a chique, recorte a chique. No. O sea, a mí, como decíamos hoy lo mismo en licencias médicas, a mí me viene a decir hay que igualar, bárbaro. Vamos a igualar, bárbaro. ¿Qué plantea usted para los privados? le vamos a dar los tres días a los privados estamos totalmente de acuerdo sí. le vamos a dar salario vocacional a los que no tienen vamos a igualar, sí, pero esa es la discusión nuestra no, no que en realidad lo que pasa es que hoy estamos en un momento donde el movimiento popular está a la defensiva sí. está, y esa es la garantía de que lo que tiene lo va a perder no es la claro. garantía ¿Verdad? esto lo hemos ido desarrollando año, en los años anteriores, a veces yo me releo y digo, mirá, en esto a veces uno no le invoca, pero en otras cosas sí, ¿no? entonces decía, bueno, yo escribía en el 2019 como los logros del progresismo ya se perdieron, y eso lo escribía en enero del 2019 antes del resultado electoral ¿por qué? por el cambio en la relación de fuerzas, ahora Si nosotros planteamos el tema de la seguridad social a la ofensiva, ¿no podremos articular para ir reconstruyendo mayoría social en el sentido avanzado? ¿No podremos unir jubilados, trabajadores, pensionistas, personas con otras capacidades en un gran frente social que avance? Eso sería un paso histórico ¿no? claro. si nosotros logramos no solo revertir los eventuales cambios que quizás se concreten o no, porque puede ser que no se concreten, y queden para la próxima administración, pero logramos liquidar las afas, logramos ampliar la protección social por vía constitucional, sacándonos de encima entonces todo el obstáculo que son, toda esa barrera, a veces de gerentes, de cosas, de bueno lo sacamos de encima, sí lo salteamos. Sí. ¿verdad? ¿no será una posibilidad de plantearnos un avance sustantivo, un cambio cualitativo en la relación de fuerza? Sí, clarísimo eh, hay que eh, tenemos que responderle todavía a este oyente, a Óscar de dónde sacar material para informar estamos produciendo material sobre eso de sobre dónde se está produciendo sobre estamos produciendo material social. pero capaz que el mayor material que podemos hacer es entrevistar personas de 76 años con sí. qué porcentaje se jubilaron con qué porcentaje se jubiló un cincuentón y con qué porcentaje se va a jubilar el otro, sí. digo porque ahí vemos las diferencias incluso en las mismas familias ¿no? bueno yo me, hay gente que se jubilaba con el 85% en nominal y ahora te jubila, otros se jubilaron con en 50 y otros se van a jubilar con el 50 más algo por los AFAP. Bueno, eh, ¿Qué futuro? ¿Qué realidad lo que y qué está futuro? publicando la juventud también sirve como material, digo para Oscar. Sí. de repente hacerse de todo yo sematerial. recomendaría comprar la juventud todos los todos los fines de semana porque están saliendo columnas de Bertón y bueno las que producimos nosotros las de Pepe también hay muchas entrevistas hay, hay muchas entrevistas ellos, hay un trabajo muy grande se pueden seguir también hay personas que publican Bertón sí. hizo una reflexión muy linda el otro día en su Facebook diciendo bueno si yo voy a reformar algo es para mejorar, ¿no? Yo quiero reformar mi casa, sí. es para cambiar el baño, no para sí, sí, sacar vi, el sí. baño y hacer un baño campaña, ¿verdad? No, no es así. Para Entonces, mejorar. Hay unas cosas, hay una cantidad de cosas que se puede, que se pueden seguir. Bueno, Andrés. Me quedaron... falta devolver un saludo que sí. es al compañero vecino, este descendiente del León que estamos esperando, del León de Jabanel, que estamos esperando este algún comentario que él iba a, a pasarnos sobre sus antecedentes familiares también. Quedaron varios temas marcados para próximas. ¿eh? quedamos, sí, quedamos para otro momento. Está de vacaciones que... de julio. No, vamos no. a hacer una claridad Estamos de receso para exámenes Estuvimos tomando exámenes Ahora tenemos que poner al día todas las libretas En fin, a planificar una serie de actividades Los que tienen vacaciones en julio Son los buenos estudiantes Es decir, ah, los que no deben exámenes Los profesores no <coughs> Los profesores tenemos un asueto parcial No se le tienen que levantar más temprano ponerle. Por ah, eso, el, estamos acostumbrados Gracias Andrés Freire Muchas gracias